tal, Gisela? Buen día para vos, todo tu equipo y esa magnífica radio y toda la audiencia. Bien, bien, acá comenzando el día jueves. Buenísimo. Nelson, contanos un poco sobre,、eh, bueno, sobre el trabajo que vienen realizando en el Arroyo Pineso y cómo llegan、eh, hoy a realizar esta exploración sobre, bueno, para, y para conocer n o el estado del Arroyo. Bueno, mira. Que tenemos muchas actividades、eh, conjuntamente, las vamos tratando de, de realizar, pero a veces、eh, tenemos ganas de hacer muchas cosas, pero humanamente nos faltan manos.、Sí. Y bueno, no podemos estar simultáneamente en distintos lugares al mismo tiempo, pero vamos haciendo cronológicamente lo que podamos y yo creo que está más que bueno siempre participar. Mira, y con respecto al, al trabajo que vos, a la pregunta que me estás formulando, Eh, es una observación colectiva desde la cuenca alta de San a t i l i o que se encuentra, y la cuenca baja, que es la posta histórica. Es una actividad que Metral promueve para que, que cada espacio político, partidario, el distrito, pueda comprobar con sus propios ojos cómo se encuentra el arroyo Pinazo.、Mm. Esta, esta observación le permitirá a cada sector político tener elementos para abordar la temática ecológica y ambiental del distrito. Y por otro lado, m e t r a n necesita socializar el pedido que, que se realizó en noviembre pasado sobre la demarcación de la línea de r i v e r a en el arroyo. Para lograrlo, creemos que además de los semaforazos, hay que contar. Con que el tema esté en la agenda de todos los sectores、eh, partidarios que aspiran a una gestión pública, ¿no es cierto?、Claro. Queremos,、eh, además, en m e t r a m difundir que s o encontramos con una investigación científica sobre el suelo y el agua del distrito. Este material lo realizó el Instituto Superior de Formación Docente 36. Mirá vos, tenemos investigadores en el distrito y no hace mucho que lo venimos descubriendo. Además, también hay trazaristas.、Eh, la Universidad General Sarmiento eligió el barrio San Atilio para dar el diagnóstico socioambiental, que será el día 24 de junio, y esperamos que la TINCU cubra ese momento. Eh, histórico para、uh -huh, nosotros.、Uh -huh. el, eso va a ser el, ya de paso a paso la, la invitación. Será en, en el Club Defensores de San a n t i l i o el sábado 24 del 6 a las 10 horas. Ah, perfecto, perfecto. ¿Eh? Así que,、uh -huh. estamos, igual、pues、vamos、sí. a andar mandando flyer s a todos los amigos y gente que forman parte de la sociedad paseña.、Uh -huh. Y además quiero mencionarte. Que Metrán no solamente, como te decía recién, hay muchas aristas: el arroyo, la basura, el agua. Y también estamos haciendo un taller: Metrán está haciendo un taller junto con otra organización que es,、eh, se llama Conciencia Animal Buenos Aires, a cargo de, de Ariel Aquino. Una persona muy cálida y muy sensible con los animales. Estamos、Ajá. dando esa charla de concientización en la escuela media número 9 en Parque Jardín. Me gustaría, yo se lo voy a comunicar a él, si él quiere y ustedes quieren, hacer el puente para que ustedes puedan hacerle una entrevista.、Nos、es c o m o abordar el cuidado de, de los animales.、Perfecto. No digo mascota porque está mal dicho decir mascota, porque son seres que viven en nuestras casas y es miembro de nuestra familia. Entonces son. Como el perro, e l gato, aquel que tenga otros animales, ir desalentando que tengan esos animales que tienen que estar en cautiverio y no están en su hábitat natural y tenerlos en un domicilio. Sí, los vemos, un lorito por su plumaje o por la, las cosas que hace, pero no, no es bueno, no、uh -huh. es saludable para ese, para ese animal. Entonces hay que ir despacito, ir concientizando.、Eh, bueno, y me t r a n s forma parte con otra compañera. Quién te habla, y con Ariel vamos a esa escuela que nos abrieron gentilmente la puerta,、mm. porque los directivos son sensibles al cuidado de esos animales, y bueno,、eh, y ahí estamos también navegando por allí, por decirlo de alguna manera, in intentando concientizar. n o Y, y, y los, los chicos, los adolescentes, los chicos más chicos se prenden, porque、eh, sienten curiosidad cuando te escuchan. Que vos lo haces con entusiasmo y de, y de una forma muy cálida, le explicás a dónde es el rumbo, ¿no? Nadie、mm. tiene la verdad en sus manos, pero bueno, eso es lo importante.、Uh -huh. Y además, el, te quiero mencionar que en el marco de los 40 años de la democracia, Metrán está、eh, colaborando con dos centros de formación de adultos. A cargo del profesor、Ajá. Pincen, que ustedes lo deben de conocer, sí, sí. y otro centro a cargo de la profesora r e c También estamos articulando allí qué podemos colaborar desde m e t r a n Perfecto.、Eh, y aparte de una, una primera limpieza manual que se va a empezar en el arroyo Pinazo, desde la posta, allí la posta sanmartiniana, hasta e l c i n i Eso lo vamos a hacer m e t r a n Ajá. Y el municipio、eh, va a, se comprometió a poner un camión a nuestra disposición y herramientas. Me, me trae que está haciendo un listado de voluntarios, porque no tenemos muchas manos, digamos.、Sí. Tenemos muchos deseos, pero no hay muchas manos, digamos, para caminar, agacharse.、Eh, Viste, hay、uh, forestación. Y esperamos la ayuda de Graciela Capodoglio, que tiene experiencia en esto y que nos va a ir guiando más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el cuidado, no ir y cortar todo,、claro. todo vegetal, toda vegetación que se nos cruza, sino saber las que son nativas, resguardarlas, empezar a identificar. Algunas sabemos nosotros, no sabemos el 100% porque estamos en una plena formación,、claro. pero e l l a e s n u e s t r a m a d r i n a por llamarlo de alguna manera.、Muy、buenísimo, gracias、y、a g a p o d o l i o que es bueno, referente de la Reserva Natural de, del de Pilar, Pilar, que tiene una historia. p a r e c i d a digamos, porque la reserva natural en sus inicios también fue un basural y hoy es una sí, reserva sí.、Eh, hermosa. Tardaron 17 años, pero lo han logrado、uh. eh, con mucho esfuerzo. Y hoy hemos ido a visitar como 3 o 4 veces la, la reserva y nos fascina la vez que vamos. Aparte, aparte no quería dejar pasar por alto algo que, nos, que sucedió el día 10 de mayo pasado. En el honorable Consejo Deliberante,、uh -huh. eh, todos los bloques han firmado、eh, una minuta de comunicación、eh, por el pedido de la línea de r i v e r a digamos como que le obliga al Ejecutivo ¿no、es cierto? a que tome interés. Sería fantástico si el señor intendente lo firma, bueno, ya va directamente a la autoridad del agua, que sería ADA,、uh -huh. a la provincia. Eh, pidiendo esa, esa línea de r i v e r a pero bueno, es un gesto político que valoramos enormemente desde m e t r a n m e t r a n viste que es apartidaria, extremadamente política, pero no es apartidaria, no tenemos techo. Entonces nos, nos enchamigamos y hablamos con todos los sectores y queremos sumar voluntades y que la gente se entusiasme, como nosotros a veces hablamos y nos entusiasmamos. Como la vez pasada, por ejemplo, el día sábado 13, en el Galpón Multiespacio. Eh, también se celebró. Otros jóvenes、eh, ambientalistas han estado haciendo una actividad y nos, y nos, pare, nos pareció fantástico que ellos también t i e n e n el resguardo de los h u m e d a l e s de los arroyos, de los ríos. Por ejemplo, te menciono algunos, a veces mencionar, tengo miedo de, de dejar a l g u n o afuera.、Mm. Estuvo San Atilio, estuvo. Eh, eh, estuvo el. el, el me、eh, bueno, fue Isla Verde, estuvo La Juanita,、eh, también, y otras organizaciones, estuvo m e t r a m yo estuve también dando una charla sobre la línea de Rivera y pasando unas imágenes. Cada uno aportamos desde nuestro lugar un granito de arena para abrir esa concientización, que sea en el conurbano, que sea general todo, que todos sepamos de todo, y si vamos para allá que nos convocan a hacer un trabajo, allá estamos. El hecho de estar y parar la o r a Poner la oreja o el ojo, ya eso es grandísimo. No ser indiferente, porque la indiferencia también contamina, la indiferencia también te aísla. Disculpadme que s o y en una máquina de hablar, quizás me t e n g s alguna pregunta específica、no. Sí, por ahí、eh, es consultarte y, y me imagino, ¿no?、Eh, Nelson, que esta exploración nos querés contar bien、eh, cuándo se va a estar haciendo, en qué horario y demás. Y pensaba, esta exploración me imagino también que debe servir para aquellos to que todavía no entienden o, mejor dicho, para que puedan comprender la importancia de esta línea de, de Rivera. Sí, mira, nosotros、eh, nos pusimos como objetivo en el mes de mayo ya culminar con estas visitas, digamos, de alguna manera g u i a d a por m e t r a m Después que cada uno vaya por sus propios medios. Ya hay familias que están diciendo,、oh, voy con mi familia a pasar a recorrer. Nosotros primero fuimos、eh, el grupo de m e t r a m Después fuimos con otro grupo que aspiran a t e n e una apetencia, digamos, Eh, con el distrito de llegar a un cargo público importante. Ahora, el 20, vamos con otro sector de personas también, que también es, hay gente que aspira a la política, gente de que no, pero siento curiosidad en ir a visitarlo. Y el día 27 vamos con otra rama política también del distrito, muy importante,、mm. que también quiere visibilizar. Y después ya culminamos. Después veremos si esta gente nos pide que guiemos. Eh, que podamos nosotros ser、eh, puntal de flecha en el sentido de motivación y darle una explicación, una charla. Nosotros también estamos aprendiendo y aprendemos. Esto es recíproco, es un ida y vuelta. Recibimos、uh -huh. del otro la pregunta, el interés y nosotros brindamos nuestro saber. Lo que vamos aprendiendo lo vamos divulgando. Ese es uno de los objetivos centrales que tiene m e t r a n Perfecto. Nelson, ¿estas limpiezas colectivas o si hay alguna persona que está escuchando y que quiere ser parte de este voluntariado, cómo puede hacer? Mira, vos tenés mi contacto, le pasás a esa persona que quiera s u m a r s e Vamos a hacer un listado de grupos de gente que quiere ir para limpiarlo manualmente. ¿Por qué digo manualmente? Porque tenemos que conservar el suelo. Te explico así a grandes rasgos. Hay una c a c i a negra, que se llama c a c i a negra,、uh -huh. que es, es muy invasiva. Muy invasiva. Vos la cortás de raíz o la levantás con una pala mecánica、uh -huh. y te crecen 10.、Uh -huh. Mira vos, te crecen 10 arbolitos de eso, que es invasivo.、Uh -huh. Para una reserva y tiene unas espinas que yo la otra vez pasaba me q u e d é a b r i e n d o en la cabeza que parecía un clavo. Y entonces hay una técnica. que se utiliza, por eso la llamamos a Graciela Capodoglio, que es la que sabe. Hay una técnica que reduce el crecimiento de,、mm. esa, de esa acacia. No es el hecho de cortar y sacarla. Porque vos la sacaste y a los tres días te empezó a brotar por otro lado diez. Así que ese mecanismo lo tenemos que sacar,、eh, descartarlo. Utilizar el otro mecanismo que tratamos de que no sea tan invasiva. Si no, nos ocupa todo el espacio. Y queremos tener nativas. Mm. Hay una hermosa flora, hay una hermosa fauna en ese lugar. Si queremos recuperarlo, queremos recuperar el bicho canasto. Que el bicho canasto, vos sos, serás muy joven, pero d e acuerdo del bicho canasto que ya no se lo ve. ¿Por qué no se lo ve? Porque el aire no es puro. Entonces ellos se, se inmigran a aquellos lugares donde el aire todavía no está contaminado.、Mm. Mirá vos si la naturaleza es sabia. Claro. Claro, sin duda.、Eh, bueno, Nelson, vamos a seguir en contacto por bueno, todo este、sí. trabajo que vienen realizando. Quizás, quizás este, te voy a comentar, quizás nos tengan un poquito de paciencia, porque con Metran decidimos hacer un pequeño, como un pequeño brindaje. Espérenos、uh -huh. hasta noviembre, que todo esto se calme un poquito.、Uh -huh. Pues yo te reitero: m e t r a n es apartidaria. Entonces,、Perfecto. hay sectores que, no, que nos llaman y nos quieren、eh, impulsar y nos quieren poner p a l a b r a en nuestra boca que no deseamos、uh -huh. decirla. Entonces, vamos mesuradamente hablando de los objetivos de m e t r a n No es el caso de ustedes, por supuesto, ustedes、uh -huh. son una radio amiga. Pero ahí nos han tironeado de otro lugar y nos quisieron poner en una situación un poquito incómoda. Entonces、uh -huh. decidimos, por unos meses, resguardarnos,、Perfecto. resguardar m e t r a n y resguardar las personas dentro del m e t r a n Pero bienvenido sea, si ustedes me convocan o convocan a Liliana、eh, o algún miembro de m e t r a n para charlar, bienvenido sea. Perfecto. Entonces, y cuando sea para... para difundir. Ahí estamos. Pero perfecto, perfecto, Nelson. Bueno, seguramente igual seguimos en contacto y si hay alguien que se quiera sumar a estas, estas piezas. Por favor, por favor, dale. p a s a l e mi contacto, o e l d e Liliana, cualquiera de los dos, y, y para anotarlo en el listado de voluntariado. Perfecto. Y bueno, y no te olvides la invitación que nos gustaría que cubran esos eventos que tenemos en.、Eh, En futuras fechas. Perfecto, allí, es muy importante. allí estaremos、eh, seguros, o b r e todo porque va a pasar acá en el barrio y porque nos parece sí, sumamente interesante todo lo que tenga que ver con eso. Le vamos a pasar el flag y no se hagan p r o b l e m a para que lo tengan agendado. Perfecto. Nelson, te mando、bueno. un abrazo grande.